El blanco es una familia. ¿Bajo qué circunstancias tendríamos que matar a una buena familia humana? A un papá de mierda, quizás. O una familia de mafiosos. Una oferta que no podría rechazar. Pero aniquilar a toda una familia inocente y que parecen ser, según estándares sociales que no comparto, de clase media alta. Pero. Solo digo que actuar así es excesivo y que podríamos ser un poquito más selectivos. Nada más. Y desde cuándo implementamos esa política. ¡Ah, mierda! ¿Yo? Espere. ¿En serio vamos a matar a una familia? Pero. Espere, ¿qué tal si lo pensamos? Me... Perdón, se veían tan inocentes y felices. Entré en pánico. Hola, qué gusto, chiquitines. Qué bonitos son. Oh. Lo siento. Comprometí la misión y nos puse en peligro a todos. No volverá a pasar. Lo prometo. Uh, sí, deme un momento. Tengo que ir por algo que dejé en la casa. Bo ¡No se muevan! ¡Bebería! Son una familia de monstruos. Pero merecen la oportunidad de darle sentido a su vida. Mira a tus hijos. Tienen todo el futuro por delante. Tú vas a responder por tus crímenes con justicia. Voy a llamar a las autoridades terrenales. Y ellos se encargarán de que pagues por los crímenes que hiciste. Voy a resolver esto a mi manera. Uh, ¿tienen un teléfono para invocar a emergencias? ¿Y esto para qué es? Oh, Disculpe. Ahora estoy mejor. Necesitaba un momento para procesarlo. Pero el blanco es una familia. ¿Bajo qué circunstancias tendríamos que matar a una buena familia humana? A un papá de mierda quizás. O una familia de mafiosos.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 Perdón, se veían tan inocentes y felices. Entré en pánico. ¡Ah! ¡Hola! Qué gusto chiquitines, qué bonitos son. Oh. Mele. Perdón, lo siento. Comprometí la misión y nos puse en peligro a todos. No volverá a pasar, lo prometo. Uh...